toda esa fortaleza y creatividad para seguir acompañando a las poblaciones, sea quienes disfrutamos de la otra oreja, eh si no es verdad que es el 100% de los programas si sí disfrutamos muchos de ellos y los celebramos. Abrazos, abrazos a todes.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 de del de Suiza, de Alemania, de España, también de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de de Austria, de de de, de bueno, de Kurdistán. Que, sí, eso es. Y vamos a pasar la música del Kurdistán un día de estos, ¿no? Que nos pasó sí. Amre. Eh, bueno, eh y volvemos al programa. Dale un poquito de música. Sí. Que,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 A ver, que un sententista que nos dice lora proletaria. La lora proletaria un una canción con cierta ironía. Jorge Velosa por otra oreja Una vez vi de una lora y esa lora me decía todavía lo siguen jodiendo y yo le dije que todavía una vez vi de una lora y esa lora me decía todavía lo siguen jodiendo y yo le dije que todavía Anton la lora me dijo ¿Por qué se dejan joder? Se juntan pa' peleal, anay den, los va detenera y la ra y la ra y la ra y la ra y la la la y la la la la la y la la la Y buena razón tenía, puse es la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, hay del malo explotará. Y buena razón tenía, puse es la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, hay del malo explotará. Así na' como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden hay que echales palloy plomo ahí la ilaila ilaila ilaila ilaila la ilaila ilaila la la la, la, la, la la la ilaila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 Y señala gente a mal, cuérdanos malos consejos cuando nos vella pasar ahí laila laila la laila laila la laila la laila la, la. Yo los palazos dijo que me militar de sus que les están pagando para venirnos a matar alguien yo, yo los palazos dijo que me militar de sus que les están pagando para venirnos a matar que la lora al vez herida He t referred on it uniform, SGO, U Kellery Buster i v e nj naśna, Tenne y te challenge from invers, 16 image asaakaak dan Ha e chու w Ya pa tirué morirse y ni un aliento tener y es que sigue repitiendo pa que se dejan joder y ya pa te va a morirse y ni un aliento tener y es que sigue repitiendo pa que se dejan joder son ustedes los que han hecho eso que por ahí se ve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 Deben de juntarse truitos, obreros y campesinos, porque si sí quieren ser libres, cuay y esponde, ve el de camino. Deben de juntarse truitos, obreros y campesinos, porque si sí quieren ser libres, cuay y esponde, ve el camino. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado.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 Cada vez más violento es el portazo a los demás Las verdades ofenden si las dicen los demás Las mentiras se venden cuando comparan los demás Somos jueces mezquinos del valor de los demás Pero no permitimos que nos juyen en los demás Apagamos la luz que por amor a los demás És sentido en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin contar con los demás. Nuestro tiempo es valioso.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 en hotel cuando acababa de llegar, acababa de aterrizar, estaba mirando por la ventana y veía la Alameda, toda llena de gente pasando. Un tapiz uno maravilloso. Un espectáculo de gente que que piensa en el futuro del país, que piensa en las cosas que son realmente importantes en un país. Entonces, poco todos nos encontramos con Nano después más tarde en el ensayo Me enteré que mientras yo estaba mirando toda esa gente pasarla no estaba tocando. Él le sirve. Se lo hace la Kimoch con todo. A pesar de eso tiene la voz bien hoy y va a cantar con nosotros el de vamos a cantar esta canción de Violeta Parra. ¿Qué te parece que lo hayan escrito ayer de tarde? Y con todo el respeto y el amor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 So nadie no se asusta ni animal ni policía y no le susta la vara ni el ladr de la cauría cara pasan mala cosa que vio la astronomía esa palma chiquita y va los estudiantes que rugen como el viento cuando les meten al tajas o regimientos pa cario libertarios igual que los elementos cada pasa pa la cosa vivan los imperimentos de me gustan los estudiantes porque son la levadura del pa que salga del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que goea con avarura, caramba y samba la cosa, viva la vida dura. Preguntanos estudiar, es por que levantar el pecho cuando nos dicen alina, sabemos que esa brecho. Y no hacen el sordo crudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Esa parte, ahí está Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto, mamando a la estudiantina Son mímicos y doctores cirujanas y dentistas. Caramba, zapa la cosa, viva el dos especialistas. A los que quieran el doctor Drexler, atiendo después en el camarín. Yo he visto a los estudiantes pasando por la Alameda, de Plaza Italia a San Diego, llenando calle y veredas. No hay gana con mi sorriso, ya la estoy retrocedera, caramba esa mala cosa, ponte oh, de la mano literatura viva la furia y prudencia que haya ciencia para todos y planta para la ciencia viva, viva la, la pedagogía la música la conciencia que viva la rebeldía y la noble ciencia que viva la rebeldía y la noble ciencia o viva la rebeldía que viva que viva la rebeldía Pero, querido amigo Jorge siempre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 Guajira para el recuerdo Hasta la victoria, siempre La Guajira Venceremos Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol De tu bravura Le pude Sosseru qua la mua d'été, qui se queda la clara. D'entra ja la trasparencia de tu querida presenza comanda dan la risa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara da entrañable transparencia de tu querida presencia comanda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 Se queda la clara la entra yare transparencia de tu querida presencia comandando te decimos hasta siempre comandante para oreja Buenas noches, buenos mañanas